...aquí en la capital de la provincia de Cordillera. Hoy día, una vez más, hablando de educación, de proyectos sociales... ...desarrollo comunitario junto a nuestra buena amiga Milenka Caballero... ...y una gran invitada. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un Juan, Juan por acá. Carlos, ¿cómo le va? ¿Cómo bien, está usted? Bien. Saludo a todos los auditores en un día precioso como hoy. Así que vamos a compartir un ratito con todos ahí para que podamos conversar... ...analizar y contarles de qué qué estamos haciendo y en qué estamos trabajando... <coughs> cuéntenos, ¿con qué está, estamos, estamos trabajando? pero antes saludemos a la invitada hola invitada, sí. buenos días, preséntese por favor Me voy a dejar, eh, les voy a invitar acá a una amiga que la, la trajimos para que la gente de Puente Alto a través de nuestra querida radio la pueda conocer yo sé que hay gente que la conoce pero es bueno que ella se presente que nos cuente quién es eh, okay. y bienvenida porque además quiero que nos, nos comente que ya está ratificada oficialmente por lo tanto va a ser Eh, ...una excelente representante de nuestro Distrito 12... ...si Dios así lo quiere, en noviembre de este año... ...mi querida colega, compañera y amiga... ...Romanina Morales Valtra... ...para que todos ustedes los, lo, lo recuerden... Eh, ...abogada de profesión, bienvenida... ...le de, cedemos el micrófono... Hola, muy buenos días... ...queridos amigos y amigas de Puente Alto... ...una comuna hermosa en la provincia de Cordillera... Mi nombre, tal como lo dice mi compañera y amiga Milenka Caballero, es Romanina Morales Valtra. Soy abogada de formación y docente de vocación, servidora pública y madre. Tengo 53 años en un estado civil de divorciada, que no implica esto ser fanática. Estaré divorciada, pero no fanática. Y bueno, como lo dijo Milenka, eh, soy candidata por el Distrito 12, que aborda, por supuesto, la comuna de Puente Alto, a la Diputación de la República de Chile. Espero contar con cada uno de ustedes en este desafío, en un nuevo Chile que vivimos. Que eso sí debemos estar conscientes, que nuestro Chile espera vivir bien y vivir con dignidad, Milenka. ¿Qué opinas? Eh, bueno, esos son temas que hemos ido abordando con Juan Carlos las últimas veces, eh, eh, poder contarle a la gente de los vecinos cuáles son las cosas que hemos hecho para esta comuna y eh, por esta provincia, pero tienes razón en algo y es bueno que, que lo compartamos y lo conversemos. Puente Alto ha sido una de las comunas más golpeadas desde el estallido social. ...y eh, fuertemente golpeada lo que tiene que ver con, con el emprendimiento... ...con la salud, tiene que ver con el tema y el acceso a una serie de cosas... ...que desgraciadamente con la cantidad de personas que estamos... ...y que vivimos en esta comuna, se ve muy mermado... Eh, ...sin embargo también es cierto que de aquí salió una muy alta votación para el apruebo... ...y también es cierto que eh, personas que han sido fuera del ámbito político... ...han tenido muy buenas votaciones en las últimas elecciones... Por lo tanto, eso habla de que Puente Alto quiere diferencias, quiere cambio y quiere construir algo distinto. Y en eso estamos trabajando, esa es nuestra intención. Eh, hay muchos que creemos que no debemos irnos todavía para la casa, por mucho que hayamos estado aportando hace un par de tiempo, un par de años. Eh, pero creemos que podemos seguir en el camino de avanzar, todos juntos, porque este, esta comuna, este distrito, es para todos. Para todos y todas. Eh, incluyendo a los más vulnerables, ¿no? los que tienen problemas de casa, los que tenemos problemas de agua, y una serie de cosas que se cruza con lo que hacemos nosotros los consejeros regionales. Por ejemplo, el tema del acceso a los recursos hídricos, el cuidado de los recursos eh, en esta región este distrito, en esta provincia, que es tan valioso y que es tan bonita pero sí eh, creo que tenemos que avanzar en poder hacer una comuna distinta y ahí a lo mejor, Romanina, si nos pudieras contar para que nuestros vecinos sepan cuál es tu mirada de ese, de, de, de una vez que, porque estoy convencida de que lo va a ser así, eh, siendo diputada por este distrito, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que puedes plantear para que nosotros y nuestros vecinos nos, nos, nos ayuden y se hagan una, una visión de qué es lo que queremos para, para la provincia cordillera? Muchas gracias, Milenka. Bueno, eh, la distribución geográfica, el que hizo el CERVEL, realmente era un genio. Los cores van por una parte, los diputados por otra. La distribución geográfica es distinta. Por lo tanto, la, la distribución geográfica de votación de la Milenka Caballero para core no es la misma que para diputada. Solamente nos juntamos en tres comunas. Bueno, la diputación del Distrito 12 aborda la comuna de la Florida, Puente Alto, La Pintana, San José, Maipo y Pirque. Como pueden darse cuenta tenemos dos grandes realidades que, que lo tenemos a la vista. Uno tenemos comunas urbanas y otras tenemos comun comunas rurales. Y dentro de las comunas urbanas tenemos desde el estrato socioeconómico más vulnerable hasta también sectores más adinerados. Entonces nuestra realidad del Distrito 2 es muy distinta. Si uno hace un análisis, por ejemplo, de San José de Maipo, el tema fundamental es el agua. Siendo los proveedores del 80% del agua en la región metropolitana, ellos no tienen agua. Los camiones tienen que llevar el agua hacia sus domicilios, no tienen medidores. Vemos en Pirque una situación absolutamente rural donde muchos trabajadores del campo, de la tierra, aún no son propietarios de sus tierras, hay una ausencia de regulación de la propiedad de la de, ante el Ministerio de Bienes Nacionales. Si nosotros miramos la Florida, tenemos un grave problema de un crecimiento urbanístico sin control, porque crecen y crecen edificios en altura pero no hay los servicios básicos, porque no hay construcción de ciudad. Eh, hay mucho edificio poca calle, pocas áreas verdes, donde los niños y niñas deben jugar, servicios públicos. Y bueno, y mi querido Puente Alto, yo soy Puente Altina, eh, muchos no lo saben, pero yo soy Puente Altina, hace 22 años efectivamente vivo en Puente Alto, Eh, me enteré que era Puente Alto cuando fui a inscribir la casa que era el conservador de bienes raíces Puente Alto porque estos desgraciados, la constructora lo vendían como ¡Oh! la Florida alta, y nada, no bueno, era alta nada, era Puente Alto alto entonces ahí me enteré de que era de Puente Alto hasta en eso eh, somos discriminados Puente Alto en algunas cosas, increíble la, la dureza con la que se vive, se vive y que además es brutal no solo en ese tema, sino que muchas cosas en que somos discriminados por ...por diferentes motivos pero por el solo hecho de ser de Puente Alto... ...no hemos podido levantar el estigma de eh, ser una comuna popular... ...que además en tu distrito no solo tienes Puente Alto... ...tiene la comuna más eh, con los indicadores más de pobreza más alto de la región... ...que es Pintana, ¿Sí? tienen los, los problemas gigantescos que tiene Pintana... Eh, ...tiene la comuna de La Florida que es la segunda más grande... ...de, de la región metropolitana y entiendo de Chile... Eh, y tienes esta comuna que es Puente Alto, que es un mini pues mini chile chiquitito, pues tiene de todo, pero que efectivamente tiene eh, es la comuna más grande en población, la comuna más grande en términos de votantes y también en términos territoriales, así que Cordillera no deja de ser un, un tema interesante. Y ahí va de la mano el trabajo que podemos hacer los CORE, con la gente como candidatos que van a tener la posibilidad de ser diputados, y si, si así lo quieren, Eh, es precisamente, por ejemplo, ir ordenando algunas cosas y para eso no solo necesitamos la buena voluntad de los Cores, la buena iniciativa de los alcaldes, sino que también necesitamos que los diputados trabajen de la mano organizando, legislando. Por ejemplo, los planes reguladores, no puede ser que comunas eh, lleven 18, 20 años sin tener un plan comunal actualizado, pero la normativa no, no existe, una una ley que los obligue a mantenerlo cada cierto tiempo actualizado. Eh, Eh, actualizado, sino que les deja un margen que es muy, es muy grande y ahí tenemos un tema de ordenamiento territorial importante en esta comuna que tiene que ver, y no solo en esta, sino que en la Florida que tiene que ver con lo que tú hablas, por ejemplo la construcción en la altura que está absolutamente desbordada en la comuna de la Florida eh, que nosotros no queremos para nuestra comuna porque no, no el Pladeco se va a generar desde el año pasado a la hoy, por la pandemia no se atrasó, pero se tiene que generar la discusión comunitaria del Pladeco que es una un proyecto y un programa además financiado y desde los cores y desde el consejo regional para ordenar esta comuna que es tan grande y que tiene tantas desigualdades. Juan Carlito, ¿y usted? Yo tengo aquí algunas preguntas Cuénteme. para nuestra estimada, obviamente ustedes tienen un conocimiento más cercano, pero yo soy el, el yo soplando? soy yo soy el lazo entre ustedes. Un agrado conocerte Romanina. Gracias. Entre tú y la gente que nos está escuchando Eres un puente canalizador de la comunicación, de las artes, de la visión del país que queremos Sí, Uy. estoy muy comprometido con el adulto mayor y sus necesidades Muy bien, importe, ya que, ya es un tema sobre todo tremendo. con las expectativas de vida que estamos teniendo en Chile De acuerdo al último estudio que se tiene, las, eh, las expectativas de vida han subido un 12,6 años y sin embargo si lo miramos la mujer entra en el mercado laboral más tarde, jubila antes y vive más por lo tanto sus pensiones se ven considerablemente mermada que es un tema que debemos hacernos cargo como país y de lo que también se está trabajando en la constituyente que sistema de seguridad social Chile quiere. Efectivamente, voy a proceder con las preguntas, viste el tiempo Román ya te las voy a hacer en un listado, ¿les parece? ¿Sí? ¿Una secuencia? Son ¿Sí? tres preguntas la primera la envía Ramón Robles Hola Juanca, lo estoy escuchando atentamente a la candidata diputada. Si ella llega a ser diputada, me pregunta, ¿qué va a hacer? ¿Qué propuestas va a hacer por el adulto mayor en Puente Alto? Dado que los candidatos anteriores que han sido diputados por el territorio no he visto ni un proyecto para nosotros. Uno. Paula Enrique, hola Juanca, qué bueno que tengas personas de buen nivel en la radio. ¿Realmente son comprometidos? ¿Le interesa realmente la comunidad? porque al parecer las autoridades que han estado representándonos han hecho pedazos, o no se han preocupado verdaderamente, como ella habló, del medio ambiente. Soy el cajón del Maipo y me preocupa mucho lo que está pasando. En pandemia hemos sufrido muchísimo, muchísimo, por la falta de recursos, la falta de proyectos. Ese es un tema, Juan Carlos, me importa mucho. Teresa Cuevas, también le mando un saludo. Oh, Teresita, un abrazo, cuídese, qué gusto ¿Ah? saludar, que esté bien. Muy simpática. El chino Valenzuela, folclorista, un gran saludo para ella. Soy adulto mayor y efectivamente vivo con una pensión miserable. Si no fuera por mis hijos, ¿qué podríamos hacer? Un diputado, ¿puede hacer algo por esto? Verdaderamente, porque he estado viendo que se va hoy día se quiere aprobar el cuarto retiro. Y es muy probable que así sea. Pero, ¿qué va a pasar con mis nietos en el futuro? ¿De quién va a depender ese tema? ¿Usted, como candidata o futura diputada, puede hacer algo por nuestra gente? ¿Puede hacer algo por nuestra gente? Mauricio Arancibia, hola Juanca, qué bueno que tenga gente de buen nivel. Pero estas personas están comprometidas realmente con la comunidad, o siempre les interesa figurar y después se olvidan de nosotros, los pobres. Soy de Bajos de Mena, y acá realmente se ha visto la pobreza, la peor pobreza. ¿Qué importancia le da a ella la educación de calidad? ¿Y puede hacer algo, dado que si no tengo lucas o recursos para mandar a mis hijos y a mis nietos a un buen colegio? ¿Qué puedo hacer? Ahí. Okay. me quedaron más pero eso no, se si, son, no, con, con no, eso se, no va se nos va a ir todo el programa con eso pero uh -huh. yo te voy a contestar dos de las que tú comentaste y la otra que son eh, eh, injerencias de Romanina nos va a, a contestar ella primero comentarle al, al vecino que nos habló del tema de San José de May porque estaba muy preocupado por el tema del agua y de los recursos naturales comentarle vecino que estamos trabajando en eso eh, nosotros tenemos la, la plena convicción de que el tema del agua es y debe ser considerado un derecho humano fundamental, de hecho es que eh, esta consejera regional desde el consejo regional formamos el fondo de agua que es uno de los tres que existen en Latinoamérica para el cuidado de la cuenca del río Maipo ya eh, Que no es solamente el tema del cuidado en términos de cuánta eh, agua se extrae, cuánta agua se ocupa, cuánta se roba para los cultivos, etcétera, sino que además cuánto es el nivel de contaminación, qué tipo de agua estamos eh, bebiendo, la calidad del agua que los, eh, los vecinos de la región metropolitana estamos consumiendo, por lo tanto es un, es un fondo, así se llama, Corporación Fondo de Agua, que lo, lo, lo partimos hace ya un par de, de años, casi un año y medio, pero por la pandemia se, a, se atrasó porque tenemos que armarlo a todo. Hay, hay eh, público privada, hay empresas que trabajan. ¿Y por qué lo hicieron así? porque ¿Y la mirada que nosotros pusimos de esto? Era porque a los privados no se les puede obligar solo a través de un decreto. A los privados hay que hacerlos parte de la, del cuestionamiento de que se hace respecto de los recursos naturales. Ahí existen algunas, como por ejemplo Anglomérica, está, está los servicios públicos ligados al agua, la DGA, el MOB y otras más, que vamos a estar sentados en esa corporación para el cuidado, el manejo, la explotación que tiene que ver con la cuenca más grande de la región metropolitana que abastece a toda esta región, que es la cuenca del río Maipo y todas las minicuencas de San José de Maipo que son como... 5 o 6, si no me equivoco y mal no me, no me ataca el Alzheimer juvenil Que de repente me da eh, que Además Juan Carlos de hecho me ha hecho unos ejercicios Para tener muy buena memoria ¿Cómo te ha ido con eso? Lo hemos tratado de hacer, lo hemos tratado de ir ejercitando Es un ¿no? proceso, un proceso. Hay que acostumbrarse, porque la memoria es frágil okay. Y el otro tema que me interesa Que era lo que le iba a comentar eh, Bueno, saludar a la señora Teresita Que feliz de saber que está bien ¿Cuál era el otro tema que te iba que te había dicho Que lo iba a ver yo? No me acuerdo ya, el del medio ambiente, ¿viste? Sí, me embolé. Ya Romanina, los otros son todos de diputados, así que... Ah, no, miento, ya ahora me acordé. Ya, pues. Hoy, ¿viste que me, se me pasan estas cosas? Ya, bueno, pero debe ser toda la atención nerviosa de tener tanta gente que no está escuchando. Para el vecino de Bajos de Mena, que Bajos de Mena está siempre, hay que está eh, que de repente no le llegan tantos beneficios o que, o que están abandonados. Les quiero comentar, vecino, que de la Consejería Regional y esta consejera fue una de las que eh, ayudó para promover, primero, eh, todo, el, todo el cambio de luminarias de Bajos de Mena, que fue inversión del gobierno regional, más de 2.700 millones de pesos, porque creemos en que era la forma de recuperar espacios públicos, donde eh, se eliminan otras cosas por razones obvias, sobre todo en Bajos de Mena. Eh, además de eso, muchas de las ayudas sociales que llegan desde el gobierno, y que pasan por los municipios, tiene que ir ligado a la ficha de protección social, a los bajos indicadores, de, al, al indicador de pobreza. Y en Bajos de Mena existe mucha gente que tiene esos indicadores muy altos, por lo tanto siempre van a ser beneficiados. Desgraciadamente, como ya lo dije anterior, Puente Alto es un mini país. No podemos no podemos abarcar a todos no nos da el espacio hay que eh, la comuna de Puente Alto es muy grande pero hemos hecho grandes avances eh, sobre todo en Bajos de Mena eh, la, el, el, la compañía de bomberos los carros nuevos que llegaron hoy la luminaria los, la, las canchas de, de baby que se han recuperado los dos jardines que los van a que se están echando a andar ahora a contar de un mes atrás que empezó a funcionar y esperemos que desde este marzo los niños puedan llegar a estos jardines que son de la Junge, meta por lo demás de la presidenta Bachelet que quedó pendiente que no se había desarrollado entonces de verdad que se ha avanzado es cierto que hay un tema de seguridad y un tema de delincuencia eh, en Bajo de Mena que ya va a otros a otro indicadores y con otras hay que trabajarlo de otra manera, pero eso da para otro otro programa completo. Así que nada, pues solo decirle que como consejera eh, vamos a seguir trabajando para que Bajo de Mena no sea desatimatizado y la buena noticia es que Bajo de Mena en un tiempo más va a tener metro y eso nos va a ayudar muchísimo con la, conectividad. Con la conectividad, que es una de las cosas principales. Recuerden que Bajo de Mena es zona roja en conectividad, no solo en tema de movilidad, en tema de conectividad. Así que vamos a seguir trabajando en eso y en otras cosas más y esperemos que podamos avanzar porque esa es nuestra intención, avanzar todos juntos y emparejarle la cancha a, a los sectores como bajo de Mena en la Comuna de Puente Alto. Ahora sí les dejo el micrófono a mi querida. Miren, ¿me dejaste cansada? ¿En qué minuto hiciste todo eso? Oh. Oh, es que no te puedes imaginar, las, las horas del día son pocas para todo lo que uno hace. Pero qué no maravilloso den. trabajo, realmente el trabajo del CORE también sería importante para saber que el trabajo de CORE es fundamental porque tiene que ver con la inversión, con lo que efectivamente al vecino le duele, la luminaria, la pavimentación, las ambulancias, los bomberos. Bien, vamos a empezar con el compromiso. ¿Qué significa tener un compromiso? Para nosotros tener un compromiso cuando el compromiso viene desde la cuna, cuando el compromiso es creado, no es ficticio. Es un compromiso que viene desde lo inicio un compromiso histórico familiar Soy hija de suplementera y de un orfebre. Esa es mi formación, que con el transcurso del tiempo obtuve educación y pude seguir superándome el punto de vista académico, pero nunca olvidándome que vengo de una clase social trabajadora. Y cuando uno no se olvida de dónde viene, el compromiso y el aprendizaje debe ser siempre cuidado en el bien superior de todos. Eso es en primer lugar importante el compromiso siempre está. Y para figurar hay otra forma de figurar. Eh, uno pudiese buscar otros instrumentos, pero este instrumento es serio. Este instrumento es para construcción de país. Este instrumento de de, de, de ser de la Diputación es importante. Muy, muy importante para el país. ¿Por qué es tan importante? Y lo resalto. Porque los diputados que van a elegir los Puente Altino y Puente Altina son los diputados encargados de dar la bajada operacional a la nueva Constitución. Porque lo que, como estamos en un proceso constituyente, va a haber una nueva Constitución que va a tener una serie de principios, valores, instituciones y orgánica constitucional que eso hay que traducirlo. Hay que traducirlo en la ley como le afecta directamente al vecino. Por ejemplo, y lo relaciono con lo que dijo Ramón con el adulto mayor. El adulto de, de, a mayor hoy en día tenemos un grave problema sistemático en Chile que tiene que ver con el monto bajo las pensiones. En el año 2008 con la reforma previsional se, se creó el aporte previsional solidario y la pensión básica solidaria principalmente que beneficia a las mujeres que nunca tuvieron cotizaciones previsionales tener sus propios ingresos que en definitiva era el reconocimiento al trabajo doméstico que no solamente hay que tener reconocimiento al trabajo remunerado, sino que el trabajo doméstico también es un trabajo en la crianza, en la formación de los hijos, de la familia, del rol de cuidadora y rol también de cuidadora de sus padres después, con el transcurso del tiempo. Pero eso no fue suficiente, eso fue un alivio que nos permitió elevar las pensiones. Pero vemos que es un drama el tema de las FP, Vemos un drama de las comisiones, vemos el drama de los multifondos, y si se invierten mal, quien corre el riesgo. Y esto será función de la comisión constitucional o, la, o el proceso constituyente que va a sacar qué sistema de seguridad social Chile quiere. Porque nuestro sistema de seguridad social actual, traducido en palabras muy simples, es si usted no se puede rascar con sus propias manitos, el Estado lo va a subsidiar. Y cuando vemos los montos, son un suficiente Y es realmente burlesco cuando de parte el gobierno actualmente dice que con 370 mil pesos todo el mundo vive y come cuatro personas. No sé en qué país vivirá, pero uno va al supermercado, compra cuatro cosas y nos sale, vamos, 45 lucas, nos vamos del supermercado y hay uno que ha sorprendido El costo de la vida sube, no que sea Luis Guerra, el costo de la vida sube una vez no, pero está subiendo y sube de forma permanente por lo tanto lo que salga nuestra constitución es el rol que nosotros los diputados vamos a tener con la rapidez, la seriedad la transparencia, la eficiencia y la eficacia necesaria de traducir esta ley en mejora para los adultos mayores y tener realmente una expectativa de vida que se merecen porque jubilar, y con eso termino Milenka, viene de júbilo júbilo, pasarlo bien nuestros adultos merecen pasarlo bien. Romerina, tú eres abogada, pero ¿en qué ámbito te, de, de la ley te, te especializaste? Coméntanos qué haces. Bueno, empecemos. a quiero Pizarra, lápiz y pizarra. Empiezo. El derecho básicamente se divide en dos grandes ramas, el derecho público y el derecho privado. Mi especialización es el derecho público, el que más me gusta que precisamente tiene que ver con la seguridad social, con la salud, con las pensiones, con los beneficios de protección social, eh, ese es, es muy fuerte. Es decir, tiene todas las competencias precisas para poder desarrollar un muy buen trabajo si eres candidata eh, si eres diputada por el Instituto 12, pensando en armar buenas leyes para nuestros adultos mayores, para la seguridad social y para la justicia <coughs> social que tanto la gente está pidiendo y está exigiendo. Esa similenca y a su vez también es... entiendo muy bien al adulto mayor porque soy cuidadora de mis dos padres. Mi padre tiene 94 años, mi madre tiene 89 años y qué mejor uno saber y vivir en experiencia propia Cuando el adulto mayor se empieza a deteriorar, se empieza a perder su memoria, la paciencia, tener unos buenos médicos, una buena dosificación de los medicamentos, que no se le hagan escara, que estén bien cuidados, y empieza el proceso al revés, como la película Benjamin Button, terminan sí. siendo bueno, unos hijos. Así es. Eh, fuerte porque es verdad, eh, nuestros adultos mayores eh, terminan siendo nuestros bebés de nuevo, Y, y a las mujeres les toca mucho ser la cuidadora no solo del papá, de la mamá sino que también de un tío o de un hermano y muchas veces eh, en el rol de las mujeres, sobre todo las mujeres mayores eh, suele pasar que te cargan la mata, entonces ahí también tenemos una mirada eh, que tenemos que buscar que tiene que ver con la igualdad entre mujeres y hombres porque eh, somos feministas nos gusta eh, el derecho a, a, a ganarnos el sueldo pero también queremos las mismas cosas en términos de eh, aporte tanto eh, entre hombres y mujeres y yo creo que hay muchos muchos hijos que han dejado esto solamente en las manos de las mujeres y de las mamás o de las hermanas, así que ese es un tema para otro, para otro programa pero de verdad que tenemos que avanzar y creo firmemente que va a hacerlo muy bien desde la Cámara de Diputados estoy convencida de eso Y, y espero vernos pronto y trabajar juntas porque creo que Cordillera lo merece Puente Alto lo merece y para nuestros vecinos que no estuvieron aquí eh, hoy el día de hoy ojalá no lo hubiésemos mareado con tanta cosa pero de verdad que hay tanto que dar a, a conocer hay sí. tanto que informar que se nos hace corto el tiempo así que bien, no, bienvenida para la próxima que quedan dos a queda? echar? Sí, me quedan dos preguntas ah, ya. ¿Ya? Eh, aquí para para Romanina, la abogada de parte de Jennifer Saldía. Hola, Juanca, qué importante que tengas interesantes personas en la radio que hablen desde lo hecho, no de la ficción, me dice. Jennifer me dice, Juanca, mira, siendo colega tuya, tú sabes lo importante que para nosotros es la educación. ¿Por qué se han atrasado tanto los proyectos? ¿Qué va a hacer ella si llega a ser diputada en términos de, de, de los proyectos educativos? ¿Por qué se, ante, se antepone siempre la política partidista a los grandes proyectos que abran las, pos las posibilidades para todos los niños ahí habló la consejera de conectividad tú sabes lo que nos cuesta educar a los niños eh, en pandemia y cómo van quedando atrás en sus procesos, y así se va formando la desigualdad ella, al formar parte de un conglomerado político, el que sea ¿puede salir de esa lógica partidista y poder proponer ideas propias? pregúntale, ¿por qué me interesa? porque encuentro que una mujer empoderada o al menos se escucha así ¿ya? y Leonardo Araya ¿qué hace esta señora, en términos concretos, Juan Carlos, que yo me identifique con ella, porque dijo que era Puente Altina, que luchaba por lo social, y que yo me siento identificado para poder seguirla y apoyarla en este proceso, porque quedan dos meses para esta elección. Ahí está. Muchas gracias, Jennifer. Eh, voy a ponerte un ejemplo muy, muy claro. En La Pintana versus Las Condes, uh -huh. En etapa de pandemia, la deserción escolar en La Pintana, y ese estudio vamos a tener que hacerlo en Puente Alto, fue del 50%. En Las Condes, la deserción escolar fue 0%. Y cuando uno hace el doble clic a este 50%, ¿por qué desertó? Primero, porque no hay internet. Porque hay zonas declaradas rojas y las empresas no se atreven a llevar internet porque le van a robar el cable. Y otro que tienen un solo aparato o la mamá trabaja en teletrabajo para proveer los recursos o el hijo estudia. Esa diferencia abismante en la educación no puede seguir siendo. El lema de una educación de calidad gratuita y también obligatoria... Se tendrían tres ejes fundamentales en los proyectos de defensa de la educación como dijo Pedro Aguirre Cerda la mejor forma de gobernar es educar por eso en el feudalismo escondían los libros por eso en el medioevo a las mujeres que eran inteligentes las quemaban no querían que la gente fuese culta Hoy en día tenemos que abrir las bibliotecas, tener que abrir las escuelas, abrir el conocimiento, socializar el conocimiento, porque la educación es la única forma de romper la pobreza. La pobreza no se rompe con un bono IFE, no se rompe con aportes y distintos subsidios estatales que están bien en etapa de contingencia. Pero aquí enseñemos a pescar y no sigamos dando pescado en las manos. Educar es la clave de romper la educación. Y bueno, Bernardo Araya, ¿qué más que te puede decir que te identifique? Si gusta, te invito y nos tomamos un café y nos conocemos personalmente. Cuando existe el contacto físico, la mirada, los ojos y la conversación sincera, ahí uno le cree. Pero desde ya, eh, Bernardo, aquí estamos en vivo y síguenos en nuestras redes sociales. Y nos ponemos de acuerdo y nos tomamos un café que me gusta tanto, el café, a raíz de una buena conversación. Bernardo, solamente te invito, sígueme en mis redes sociales y me irás conociendo poco a poco. Muchas gracias a ha sido interesante conversación, Romanina. Mira, yo no conocía a Romanina cuando llegó, y esto no, está fuera de pauta, me miró a los ojos. Es decir, <risa> es decir me miró, fíjame, me, me ascultó, me hizo, ¿no le quieres? Cuando uno trabaja con los niños, con los seres humanos, el contacto visual es lo más importante, que existe, ¿cierto? Y se nota ahí que ella realmente le interesa el ser humano. Y una mujer me imagino, la voy a seguir, la voy a estudiar ahí en sus redes sociales, y la voy a ir comentando después de, de esta conversación porque mucha gente que me envía más preguntas y ya estamos en el tiempo, así que chiquillas, muchas gracias por venir. Me ha sido un agrado. Su casa radial cuando guste. Muchas gracias a todos ustedes y por habernos escuchado. Esperemos vernos nuevamente, a ver con otra invitada o eh, hablando de cosas que nos interesan para la provincia cordillera. Así que eh, pensando en el futuro, estamos en septiembre. Aprovechen, chicos, de cuidarse. No, se, no, no nos olvidemos que todavía estamos en pandemia. El autocuidado es importante y entre todos vamos a salir de esto muchas gracias Romanina por habernos acompañado y por haber venido a saludar a nuestra gente acá muchas Puente. gracias a la radio Puente Alto 107.5 FM muchas gracias Juan Carlos muchas gracias amiga y compañera Milenka y me despido hoy día jueves mirando esta hermosa cordillera de los Andes que aquí podemos verla desde la radio la cordillera que nos mira de forma permanente cuidémonos viva el mes de septiembre se me olvidó decir el mes de allende bueno, juan carlito voy a pasar un aviso antes de irnos, lo voy a dejar invitado a toda la gente de nuestra comuna para que venga a ver la feria de los emprendedores que está, la feria costumbrista que está establecida en el front de la gobernación un tremendo esfuerzo de una agrupación y una federación que trabaja con cooperativas pero que son emprendedores de nuestra bella comuna eh, proyecto financiado por el gobierno regional y que estamos echándole la mano a nuestra gente de acá que lo ha pasado tan mal, así que vengan nada es una vuelta, chicos, y apoyar a nuestra gente local. Eh, felicitaciones a todos, nos vemos, cuídense, un abrazo. Hasta luego, nos vemos próximamente si es que soy bienvenida. Eso es fundamental. No esconder nada.